¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días, gusto saludarlo. Lobos aquí en el encuentro de Vierma, ¿cómo le va? Muy bien, un saludo también para toda la audiencia de la radio. Bueno,、eh, ¿cómo va la cosa? Ayer empezó este debate ya en las comisiones, ¿no? Sí, la verdad es que muy conforme、mmm, de la manera que avanza este acuerdo que ATE f ¿no? i con el Poder Ejecutivo sobre finales del año pasado, que No es otra cosa que la posibilidad de poder terminar o de lograr un nuevo histórico y definitivo avance contra la precarización laboral en la provincia de Río Negro. Es una ley, un proyecto legal que, como usted bien refirió, ya tiene tratamiento en las distintas comisiones de la legislatura. Ayer la comisión. De sociales dictaminó favorablemente por unanimidad y hoy, a partir de las 13 horas, el proyecto va a ser tratado en labor parlamentaria con la participación de todos los bloques de las distintas fuerzas políticas bionegrinas que tienen representación en la legislatura. Es un proyecto de ley que abarca casi a 3.000 empleados públicos que, a partir de la sanción, como nosotros esperamos este próximo miércoles, tendrán estabilidad laboral plena. Y bueno, no es exagerado decir que vamos a alcanzar la precarización laboral cero en el estado rionegrino y que una vez. Aprobada esta norma, sin lugar a dudas, nuestra provincia se colocará en el país a la cabeza de aquellas provincias en materia de cumplimiento de la Constitución Nacional, que, como todos sabemos, señala con claridad que en el empleo público el recurso humano, los trabajadores, deben ser incluidos en la planta permanente、eh, luego que transcurren. Meses, esto no suele suceder en todas las provincias. Nosotros creemos que, por supuesto, este entendimiento alcanzado con el gobierno provincial, rubricado en la función pública, es uno de los pasos más importantes、eh, que estamos dando los trabajadores. Es una ley esta construida con la lucha. De los estatales y con la gestión incansable de nuestro sindicato.、Uh -huh, está.、Eh, Aguiar, a ver, después de la aprobación de la legislatura, bueno, se transforma en ley de la provincia, y se inicia todo un proceso que tengo entendido, inician con capacitaciones y con exámenes, ¿no? Exactamente. Tenemos muy. conocemos el camino, los empleados públicos, porque tenemos muy cerquita en el tiempo, el último. Proceso de m, incorporación a la planta m, de la Administración Pública Provincial, un proceso que finalizó, le diría, hace un año y que, como usted bien refiere, m, establece en principio un proceso, una etapa de formación, de capacitación de todos los trabajadores para luego poder rendir los exámenes y de esta manera cumplir con los concursos legales. Que、um, se exigen、um, como paso previo a la incorporación o a acceder a la estabilidad laboral plena. Son casi, en este caso, 3.000 agentes. El anterior pase fue de 5.035 trabajadores.、Um, hay que decir que 400 de estos trabajadores contratados hoy están en el Ministerio de Educación, casi 1.970 en el Ministerio de Salud, esto es. Tanto en la sede central como en todos los ministerios, 320 en desarrollo social, unos 500 en la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, haciendo la salvedad que casi 500 de estos trabajadores que hoy van a tener la posibilidad de acceder a la planta permanente no hace mucho más de un año tenían la condición de trabajadores becados, es decir, Que no tenían ningún derecho, logramos la finalización de las becas, que accedieran al contrato y ahora van a ingresar a la planta permanente del Estado. Luego, estos casi 3.000 trabajadores se completan. Con decenas de trabajadores que están en otros organismos, como el Ministerio de Seguridad y Justicia, la Secretaría General de la Gobernación, el IPROS y también otras, otras secretarías y dependencias estatales.、Uh -huh. Dice bien usted Aguiar en el sentido de que lo lógico y lo normal, si se respetaran los derechos de los trabajadores, es que, bueno, primero、eh, todos tuvieran derecho al trabajo, eso sería lo primero, ¿no? Pero、eh, teniéndolo, como ocurre en el caso de la provincia de Río Negro, Todos los años debiera promoverse、eh, que después de seis meses pasara la planta permanente. Ahora, como esto no ocurre, y sí ocurre los años en que hay elecciones, ¿no es llamativo esto,、eh, Aguiar? ¿No llama la atención esto? Sí, en nuestro caso nosotros vamos a defender este proceso como un producto de la lucha incansable de los trabajadores. Sobre todo tenemos. La experiencia de que hace muy poco tiempo tuvimos un proceso de regularización de los trabajadores similar a este y no se trataba de épocas electorales. De todas maneras, como siempre solemos señalar, si las respuestas de los gobiernos van a aparecer cada vez que hay elecciones, bueno, que se elijan candidatos todos los años para los trabajadores. Porque allí aparecen las respuestas. Nosotros creemos, por el contrario, que se ha venido, que nadie puede. Mire, uno tendrá derecho, como tenemos todos, a estar parados frente al proceso electoral del próximo 7 de abril, donde mejor le parezca. Hay colegas míos que no solo piensan distintos, sino que incluso integran las listas de algunas de las fuerzas políticas. Que seguramente van a ser de la partida el próximo 7 de abril y que tienen una mirada, nuestra mirada, y que esa mirada que tienen es respetuosa con el mismo derecho. Nosotros, que queremos ejercer nosotros, nosotros tenemos otra mirada, y es que se ha venido consolidando en Río Negro un proceso de fuerte recuperación de derechos, una etapa de jerarquización del empleo público, como no、uh, habían antecedentes, sin lugar a dudas. Nosotros no, no hacemos estas apreciaciones en defensa de un gobierno. El gobierno tendrá quien lo defienda, quien lo defienda. Orgullosamente, nosotros lo que sí hacemos es defender a nuestra a este sindicato que ha tenido un crecimiento exponencial y que se ha transformado en un verdadero factor de poder en la provincia de Río Nidro, precisamente. a Partir de los logros que ha ido alcanzando.、Uh -huh. Bien,、eh, mañana acampan, ¿no? Ahí en legislatura para apoyar todo el proceso este de, de Pase Planta. Hoy, a partir de las、ah, 18 hoy, horas, hoy, ta, ta. hoy los estatales vamos a iniciar un acampe, vamos a montar una vigilia frente、uh -huh. a la legislatura y mañana nos vamos a movilizar a partir de las 8 y media de la mañana. También al recinto legislativo, por supuesto, para demandar, nosotros descontamos el respaldo que con su voto darán todas las fuerzas o l í t i c o p a r t i d a r i a s Esto no es un proyecto de un gobierno, este proyecto de ley es fruto, reitero, de los insistentes reclamos que hemos tenido los trabajadores, los empleados públicos en la provincia, por lo tanto, tenemos que movilizarnos. Masivamente mañana los estatales para、um, apoyar esta ley, el tratamiento de esta ley en, en, en la legislatura, eh, eh, que sin lugar a dudas eh, eh, eh, dejará al Estado de o e g r i no, sin trabajadores contratados y, y hará que se alcance la plena estabilidad en el empleo público, como señala nuestra Constitución Nacional.